...bueno, esta tarde vamos a cambiar un poquito la tónica... ...que hemos ido llevando en, en nuestro programa de... Bueno, de, barrios, de... ¿no? ...sobre barrios, sobre... exactamente ...exactamente, pues sería como la sección internacional de barrios... ...entonces, bueno, Ajá. aprovechando el encuentrillo que tuvimos casual por la red... Eh, ...me apetecía que nos contaras un poco tu trayectoria militante... En, ...en esos sures, ¿no?, donde resides habitualmente... ...nos hemos ido a Almería para que los oyentes lo sepan... ...y estamos hablando con nuestro compañero Jebram... ...que es, eh, bueno, pues un militante activo... ...de distintos eh, movimientos sociales, ¿verdad?, en Almería... ...en principio, buenas tardes... ...y bienvenido a Ancheta Irratia... ...y a ti, <ríe> ...pues cuéntanos un poco, queríamos saber primero de dónde eres... Yo soy de Marruecos, del norte de Marruecos, la parte ex-colonía española, o sea, uh -huh. la parte más destrozada por por el régimen marroquí, más o menos, como se suele decir. Uh -huh. Donde ha habido menos inversiones, donde ¿verdad? se ha dejado ahí a su a su suerte, más o menos. Uh -huh. Pues yo soy del Arache, la parte norte. Ajá, del RIF, ¿verdad? No, no llegué no, al RIF. Uh -huh. La parte atlántica del norte. Ajá, muy bien. Y bueno, ¿y cómo cómo llegas hasta Andalucía o hasta Almería en concreto? Bueno, eso un, es una historia muy larga, ¿no? Sí. Pero bueno, yo la historia cuando salí de Mar porque teníamos un grupo de personas que estábamos la, la Facultad de Ciencia de Petuan, uh -huh. pues ahí un poco nos no acusaron de mil cosas porque estábamos reunidos porque hacíamos, teníamos inquietudes y queríamos cambiar alguna cosita por lo menos uh -huh. participar un poquito en alguna cosa entonces de uh Jiménez -huh. Alagüita pues nos puso ahí un orden de búsqueda de captura y tuvimos que salir corriendo uh -huh. entonces la primera opción fue Holanda luego bajé a Nélgica luego a Holanda y en el año 91 pues Decidí bajar a España porque estaba abierto un proceso de regularización de inmigrantes. Uh -huh. y, y entonces, claro, y, dime. Sí, pero, en, el, ¿en el año 91 llegas ya a Andalucía directamente o...? Sí, a Andalucía. El día 5 de, de, de, de septiembre del 91. Uh -huh. Llegué al pueblo de Elegido, el famoso pueblo famoso de Elegido de, de, de la provincia de Almería, del Poniente. Uh -huh. sí, y ahí empecé mi andadura por... Uh -huh. y, y bueno, eh, ahora, claro, eh, ya entiendo por qué también continúas con tu trayectoria militante en el Estado español, porque ya tenías experiencia ¿no? en tu territorio de actividad militante y así, porque no suele ser muy habitual que la gente inmigrante se vincule a ningún movimiento o igual a, a movimientos más relacionados con gente inmigrante, más que, bueno, pues en los movimientos donde estás tú, ¿no? Sí, sí uh -huh. bueno, eso también, es, no me acuerdo que lo decía, es proporcional un poquito a la necesidad, ¿no? Uh -huh. O sea, la, las revoluciones deberían venir de, del norte, no del sur, ¿no? Yo, uh -huh. no sé, gracias a la situación de mis padres y tal, pues tenía pan y comida y... Uh -huh que alzao no entonces uh -huh. pudimos llegar a la universidad pudimos hablar un poquito más pu alcanzar algún nivel así eh, un poco reclamar algún nivel de, de libertades uh -huh. y bueno cuando se presentó el tema de inmigrar para salvarse salvarsetallejo uh -huh. pues, cuando llegamos aquí pues tampoco tampoco encontrando como encontramos aquí la puerta abierta como para decir, oye, ya ya podemos desarrollar otra vida, ¿no? Todo lo contrario. Uh -huh. Era un poco seguir seguir la misma línea. Claro. Y más viendo que tiene compatriotas o personas de otras nacionalidades o nativas que están viviendo situaciones también de mucha represión y muchas necesidades. Entonces ya empiezo a entender un poquito que la situación un poquito es global, ¿eh? cada cada sitio con su característica sí. y, su, y sí. sus uh, pautas y tal, pero hay necesidad que a la vez más. que En cada territorio, bueno, pues por las circunstancias políticas se desarrolla de manera diferente, pero al fin y al cabo estamos globalizadas todas, ¿no? Y, no y eh, eh, ¿cuál es tu primer acercamiento ...a los movimientos sociales, ¿en qué momento? Yo nada más llegar a, a elegir, <risa> bueno, tengo algunas anécdotas que el primer día, no sé, me negaron ahí un servicio en una cafetería... El, <risa> ...de tomar un café y tal, y ya empecé un poquito a decir, hostia, esto, aquí, aquí, convivencia no puede haber porque esto, esto no, es, no es normal, <risa> ¿no? Sí, sí. y no había yo sentido alguna, o sea ninguna actitud racita en contra mía ¿no? uh -huh. hasta ese momento sí, uh -huh. sabe, personal, ¿no? pero uh -huh. en ese momento sí uh -huh. entonces pues, ya me metí en el mercado laboral lo que es los invernaderos uh -huh. y vivir en un cortijo porque un cortijo son la, las casas esas, almacenes al lado de los centros de trabajo que son los invernaderos uh -huh. abandonados ...donde se guardaban las herramientas y tal... ...pues ahí donde he vivido casi uh -huh. cuatro años... ...ya ves... ...y entonces pues claro... ...ahí empezamos a hablar entre compañeros... ...esto hay quien pudo denunciarlo... Uh -huh. ...y ya participamos en, en... ...bueno, nos acercamos a Comisiones Obreras... ...me acuerdo la primera vez... Uh -huh. ...y ahí empezamos a militar... ...hasta que vimos que de ahí no no se podía asimilar algunas reivindicaciones que eran propias nuestras del uh -huh. sindicato del campus, uh -huh. que éramos mayoría inmigrantes, pero no sé, o sea, la secretaría no había ningún inmigrante, con lo cual uh -huh. no... y ahí empecé más o menos. Uh -huh. Ahí empezó, o sea, tenés? eso, tu, tu acercamiento tiene que ver más con los movimientos eh, en relación al mercado laboral, al empleo... Y eso no. tema A la normativa del de sí. tema de extranjería, porque uh -huh. el año 91 se abrió un proceso de regularización uh -huh. y empezaron las denegaciones, <coughs> había mucha gente, entonces ya el tema de las pateras ya había empezado muy fuerte uh -huh. y mucha gente venía sin pasaporte, sin, pues, sin pasaporte, vamos, uh -huh. marroquí, sobre todo marroquí, uh -huh. la zona del ejido. Entonces sí, sí. el consulado, que entonces de Marruecos estaban en Algeciras, en málaga perdón, no. le pedía, o sea, había, que yo era un fraude total, o sea, estaba todo el mundo pidiendo sobornos para ah. para dar pasaportes. Para conseguir el pasaporte. Entonces, exactamente. Entonces la primera acción es, la primera acción es, la emprendimos, me acuerdo, en contra, en contra de la actitud de... De la embajada, tanto la embajada marroquí en Madrid, como el consulado de, de Marruecos en Málaga. Uh -huh. Y, y ahí empezamos a coger más o menos, o sea, a tener alguna voz, algún alguna tipo de, algún tipo de voz, y meternos en foros, ya no solo locales, pero provinciales, y, uh -huh. y tratar el tema de inmigración ya como... Un, no como un problema, pero como un pro, como un, uh -huh. un hecho, ¿eh? sí. uh -huh. como una causa, como una causa que, que requiere alguna algunos cambios, uh -huh. tanto legislativos como como locales. Uh -huh. Y eh, en esa trayectoria hay un momento en el que te vinculas en concreto a la CGT. ¿En qué momento así? Sí, claro. Porque supongo que, bueno, como decías, en comisiones obreras no existía secretaría de migración. Y... Sí, claro. En algunos momentos, pues siempre en la, en algunas movilizaciones, ya en nombre de en una asociación que teníamos, la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España, en la parte de Andalucía, ...y entonces la gente pues acercada acercaba... ...tanto asociaciones de vecinos... ...me acuerdo, puedo nombrar alguna... ...que todavía... ...cada vez que puedo voy a las reuniones... ...y asumo alguna responsabilidad... ...la palmera, que se llaman almería... Uh -huh. ...que son gente la verdad, muy maja... ...y gente de barrio... Sí, gente de barrio, sí, sí, conozco un gente poquito... gente de barrio, uh -huh. gente que lucha por su barrio... ...y está en contra de, de la, la urbanización... ...y el mercado y, uh -huh. y todo lo que supone eso... ...y se acercaron alguna gente en la CGT... ...ahí mi primer contacto fue personal, con personas... Uh -huh. ...directamente con personas, como de toda la vida... ...claro, las relaciones personales y, es lo que funciona... Eh, ...y así, así fue... ...me acerqué, empecé a empecé a, o sea, a acercarme un poquito más... ...ya plana y voluntario... ...y hasta que dijimos que podemos hacer alguna cosa... ...un grupo de acción social... Uh -huh. ¿sí? Y coincidió con el movimiento anti-Mastricht, me acuerdo uh -huh. yo sí. Estaba la marcha europea contra el paro, la año 96, 97, por ahí andaba uh -huh. Y nada, pues decidí afiliarme, afiliarme y, y hicimos varias cositas uh -huh. O sea que estuviste en esa marcha del 96 En la CGT estuve yo uh -huh. en el 96, pero la marcha no, no pude, no, uh -huh. me acuerdo no pude Vale, vale y al, alguna cosita así que me suena bueno, esto ya años más tarde un conflicto en concreto laboral que tú tuviste eh, con una bueno, con, con ah, unos cabena, supermercado sí. Sí. bueno sí, un sí. conflicto, bueno, de los miles que hay uh -huh. aquí en este en este mundo, bueno en este mundo no, no hace falta ir muy lejos, ¿no? uh -huh. pues nada por pues, un conflicto que tuve con un supermercado, una cadena trabajé yo unos cuantos años bueno uh -huh. la cadena se llama el árbol uh -huh. el árbol sucede tan en valadolid uh -huh. y pues, como como casi la mayoría pues, pues eso su negocio pues, uh, tiene su base también en ¿eh? los recortes de los derechos laborales uh -huh. y ...y el beneficio por encima de todo. De no cualquier cosa, así Entonces uh -huh. partió el tema de, de la... Yo era un... ...como... ...como se puede decir... ...como un encargado de tienda, ¿no? Sí. Uh -huh. Y... ...palaboraciones del personal la yo... ...y eran todas positivas... ...eran todas, eso sí lo ponen... ...sí, porque tampoco... ...yo no quería el cargo, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Y una una compañera, cajera, que estaba embarazada, se enteraron que estaba embarazada y la echaron a la calle, no la renovaron. Entonces ahí empezó, ahí empezamos un poco a, a decir que eso no, no es así. Ya nos metimos juicio y ya luego empezaron a, a un poco a, a agobiarme a mí, ¿no? eso, lo otro, y ya hasta llegaron al despido. Ya después del despido empezamos nosotros a a jugar uh -huh. la calle contra ellos y uh -huh. ver, o al final terminamos como no llegamos a juicio uh -huh. pero por lo menos alcanzamos una buena indemnización uh -huh. nunca de buena del todo y un fortalecimiento un poco de, de la actividad sindical seria dentro de la empresa hasta uh -huh. el día de hoy se mantiene y tengo más de correlación con lo, las compañeras y los compañeros que están, ahí. Que están allí Y bueno, como tú sabes que esto de la radio los minutillos van rápido voy dando así eh, algunos saltillos en el tiempo sí. eh, Sé que ahora una de tus actividades militantes más potentes tiene que ver con el Foro Social de Almería Eh, aquí por estos territorios del norte mmm, los foros sociales no tienen mucho no están muy asentados yo en, en concreto no conozco ninguno entonces en principio nos podrías explicar un poquito qué es eso del foro social y bueno y qué cosas estáis haciendo bueno, el foro, el foro social a realidad nació como iniciativa de al nivel de Almería estoy hablando en, eh, la gente de La Palmera La Palmera es una asociación de vecinos Gente que proviene de muchas asociaciones De del barrio Los Ángeles La uh -huh. colonia Los Ángeles de Almería Al lado del mercado de Los Ángeles Y son gente que proviene también de muchos movimientos de, Del PC, de la CGT, de comisiones Gente desencantada uh -huh. Y con ganas de hacer cosas y darle vida a su, a su barrio Aparte de eso también ...en el plan, el plan urbanización... ...parece que se llama... ...o algo así de, de ese municipal... Uh -huh. ...hay una zona verde... ...la parte alta... ...que es muy antigua de Almería... ...que además autóctona... ...con muchas uh -huh. plantas autóctonas... ...con con una vida... ...con una fauna ahí muy rica... Uh -huh. ...y entonces... ...en un plan nuevo que querían cambiarlo... Por, ...con hormigón... Y, ...y lo típico, ¿no?... ...y entonces uh -huh. ahí nació... ...pidieron ayuda como para sumarnos a las reivindicaciones... ...entonces uh -huh. nos acercamos nosotros... ...ya un poco planteamos aparte de eso... Más cosas, ...más cosas y hasta el día de hoy... ...la verdad es que funciona mucho mejor... ...que otros foros que uh -huh. están un poquito... ...en el ámbito de otras organizaciones... ...sobre todo comisiones, UGT y algunas más... Y Izquierda Unida, sí, son un poco los que... Y Izquierda Unida, uh -huh. exactamente... Uh -huh. en, el, ...en el de Almería... Podemos decirlo, la verdad, alto claro, que necesitamos apoyo de mucha más gente. Uh -huh. Y, de hecho, la gente de Baladre ha estado uh -huh. ha estado con la gente sí. en el foro social y hemos colaborado en alguna cosilla. Sí, sí, se han hecho cosas. Y estuvo cosas. bastante bien, estuvo bastante bien. Lo que hace falta es que se hagan más cosas. ¿no? Uh -huh. Pero, en fin. ¿Y en qué cosillas estáis ahora? Porque he leído por Internet un comunicado de apoyo a las revoluciones que está viendo en los países del norte de Marruecos. ¿Nos puedes contar un poquillo? Sí, sí, bueno, el día el día, ver, no me acuerdo exactamente, 14 de febrero, sí, de febrero, hubo una reunión del Foro Social Mundial, el Foro Social Mundial, una figura donde se invita a todo Dios y como que tampoco sale gran cosa, pero Bueno, a nivel local se pueden hacer y se pueden sacar hay gente que presiona y sacan algunas algunas conclusiones entonces se acordó ahí se acordó ahí un poco decir que el día 20 de marzo eh, va a ser el día internacional eh, en apoyo de la, de las rebeliones en el mundo árabe aunque se ha quedado corto en el tema del mundo árabe porque también en costa de marfil pues hay una guerra pues ahí hay, hay uh -huh. mano extranjera y tal y entonces esa es la idea nosotros pues, lo asumimos lo asumimos con, con nuestros manifiesto con, con nuestras alianzas y municipales uh -huh. la lo que dicen los mayoritarios como sindicatos y las asociaciones grandes esa adcrita la, la FABA y ...la Federación Andaluza de Asociaciones ¿Sí? Vecinos... Pues, por tampoco uh -huh. participaron, pero bueno... ...tampoco se contaba mucho con ellos, ¿no?... Uh -huh. ...en su línea, cada cual en su línea... Uh -huh. ...y estuvo bien, una concentración estuvo bien... ...y como el tema las agresiones van a seguir... Uh -huh. ...a Libia, al pueblo libio, ya no solo Libia... ...en Siria también se están viendo uh -huh. muchos movimientos... ...en Marruecos se sigue viendo muchos movimientos... ...y la OTAN está y el acecho... ...en cualquier momento puede intervenir... ...y tiene sí. legitimidad para, sí, para... ...para hacer final, entre comillas... ...y de la ONU... ...para intervenir, pues... ...en eso estamos ocupado ahora mismo. Uh -huh. Y una cuestión que, que se me ha venido ahora a la cabeza... Eh, ...sigue funcionando... El, el, ...el encuentro este que había entre las dos orillas del norte de Marruecos y del sur de Andalucía ¿sabes? si eso sigue funcionando así como, como tal no, no se está haciendo lo, uh -huh. como tal no pero a nivel de CGT se crea una comisión del Magreb uh -huh. para un poco apoyar una red uh -huh. <coughs> y la función de la red sobre todo un poco apoyar las luchas las luchas que hay ahí uh -huh. o sea, claro sobre todo visibilizarlas claro. y apoyarlas en la medida que, que podamos que se pueda así Porque de primera problema mano… Te... Sí, sí, dime. Sí, un problema que tenemos son los, los medios de, de comunicación, que no tenemos tantos medios como como el sí. sistema, ¿no? Entonces, pues, en eso, está, ¿no? está, colaboramos con la gente de, de vía democrática, uh -huh. con cambios con, y con encontronazos y tal, pero bueno, uh -huh. algo sale con lo, la Asociación de Diplomados en, en Paro, paro. Uh -huh la UMT... Uh -huh. ...el sindicato que hay ahí... ...más bien... dando ...para... ...para Radicaliu... Como, uh -huh. ...como se dice por aquí... ...¿eh?... Uh -huh. ...y... ...algunas luchas concretas... de ...sobre todo de... ...de la empresa nacional de fosfato... Uh -huh. ...que han despedido... ...850 personas... ...despidieron el verano pasado... Uh -huh. ...y sigue la gente encerrada... ...con tienda de campaña en la calle... Um, uh -huh. ...y eso la, ni ninguna radio ni televisión... ...ni española ni, ni, ni europea lo ha atacado... ...y ha habido uh -huh. muertos, ha habido de todo y... Uh -huh. ...entonces, nosotros, nuestra idea, pues eso, de... ...de un poco aunar las luchas y, y enlazarlas de alguna manera... ...porque al final chavo lo mismo. Claro, sí, sí. No, esto último que contabas, vamos, yo no tenía ni idea pero sí que es interesante precisamente por lo que dices, porque desconocemos un montón de cuáles son las situaciones y cambia mucho las versiones de primera mano a las que nos dan los medios de comunicación. O sea, que yo creo que es súper importante la labor que hacéis, eh, la gente que eso tenéis comunicación directa ¿no? con, con los movimientos del otro lado y, y así. Pues bueno, Gebram, se nos acaba el tiempito y ha sido bueno... Un placer y una suerte tenerte aquí esta tarde En Ancheta y Batia eh, Es mío, como siempre <risa> es, eh, Os agradezco mucho lo que hacéis Es, eh, uh -huh. eh, es que no sé si, si lo veis Lo veis Veis uh, el alcance lo que estáis haciendo uh -huh. Como lo hacéis a diario uh -huh. No sé si os da tiempo de valorarlo todo en su justa medida Pero hace falta, hace sí. falta Sí, sí que es claro, importante Que la gente, la gente esté informada, que la gente hable, que la gente se comunique de alguna uh -huh. manera Y eso es una labor, la verdad, que para saludaros de una manera muy libertaria Y abrazo <risa> a todas y a todos, la verdad que sí Muchas gracias Pues bueno, eh, te dejamos esta tarde y te, bueno, te emplazamos para, para que nos cuentes más cositas otro día, ¿de acuerdo? Vale, un Salud. beso enorme a Aurora, hasta luego.